Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Comenzó la tercera feria provincial del libro. Allí estuvo nuestro cronista de exteriores y habló con Adriana Maggio, secretaria de Cultura. La funcionaria brindó un panorama con las actividades e invitó a la audiencia a participar. Llegó el día, estamos muy contentos, esperando e invitando a que nos vengan a visitar. Son cinco días de, de fiesta del libro. Eh, acá están ya los niños asombrándose, que es la idea, que entren como en un mágico mundo especial en el, en el Centro Cultural Medasur. Y para vivir un montón de actividades para toda la familia, va a haber eh, debates, presentaciones, eh, una muestra interactiva con, con ilustradores, eh, vamos a hablar de políticas del libro, vamos a hablar de. se van a presentar eh, los escritores nuestros, va a haber mesas de debate, de poesía, de literatura y por supuesto eh, los protagonistas centrales, que es eh, una carpa que tiene 50 metros con 36 editoriales, cooperativas, de universidades ciudades, independientes, que como nos gusta decir, eh, es gente que eh, pone todo su esfuerzo eh, y su ideología para editar libros que lleguen a la gente y que se lean. Nuestro deber ahora es habilitar esta plataforma de encuentro y bueno, que suceda todo lo que tenga que suceder. El ministro de Gobierno y Justicia, Pablo Benzuzán, participó de la Feria del Libro. Se refirió al fallo de la Corte Suprema y la aplicación arbitraria de los DNU del Gobierno Nacional. No, no podía fallar de otra manera de la Corte, porque la, la realidad era que por el decreto de necesidad de urgencia el Gobierno Nacional no pudo haber hecho lo que hizo, una normativa de fondo y sobre todo que afecta a las provincias a través de la, de la coparticipación. Creo que puso las cosas en su lugar, sabíamos que iba a ser seguramente el fallo de la Corte, Más tarde, más temprano iba a salir, este, creo que fue una buena decisión de la Corte de hacerlo de manera inmediata para poder reponerle a la provincia los fondos que, le estaban, eh, o que se le iban a quitar eh, con esa, esa decisión que había tomado literalmente el Poder Ejecutivo Nacional. El error fue el del Poder Ejecutivo haber sacado a esos DNU que no podía haberlo hecho. Entonces lo que hay que criticar es al Gobierno Nacional y al Presidente por haber firmado esos DNU, no a la Corte por haber puesto las cosas en su lugar. Isvans, más conocido como Isván, el húngaro, presentó el palpitar del papel en la Feria del Libro. Se trata de libros hechos con papel, todo con papel, desde letras hasta los signos de puntuación. El papel, porque yo, mis yo tengo muchos libros publicados, como tanto como escritor, ilustrador, diseñador, y todo está hecho con papel, absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle está hecho con papel, las líneas, los puntos, todo todo, todo está hecho con papel, papeles milimétricos, papeles grandes, papeles chicos, papeles de todos colores, ...y entonces eh, eso es la característica de mi trabajo... Eh, ...lo sobrelevo con cartones para que proyecten sombras... ...a veces lo rizo... ...todo lo que van a ver la gente que, que, va, que venga a la muestra es, es papel... Eh, ...se van a sorprender preguntándose si eso tan chiquitito es un papel... ...y sí es un papel... ...entonces por eso el papel es protagónico... ...y por eso palpita... ...porque el papel tiene vida, los libros tienen vida... La concejala de Eduardo Castex, Marina Baigorria, presentó un proyecto de ordenanza Turismo Accesible y fue aprobado por unanimidad. Entrevistada en Radio Cracia resaltó la importancia de garantizar el derecho de las personas con dificultades motrices de disfrutar del turismo. El hecho del turismo, todas las personas tenemos los derechos, todos y todas, para poder disfrutarlo pero hay lugares que, bueno, hay lugares que no pueden eh, movilizarse por sus propios medios, entonces se necesita de una silla de ruedas eh, manual. Entonces, bueno, me pareció muy importante poder imp implementarlo aquí en Eduardo Castex, porque, bueno, usted sabe que aquí tenemos en la Ruta 35 y en la Ruta 102 eh, el Parque Prehistórico, que es un parque muy grande, muy... Eh, amplio el, el Parque de los eh, Dinosaurios, le decimos. ¿no? Exactamente, el Parque Prehistórico el eh, Lidio Kurt Entonces se eh, eh, necesita también, eh, la gente camina y, y todo eso, pero hay personas que tienen dificultades, tanto personas adultas o personas eh, jóvenes o niños, que no pueden caminar, digamos, eh, o pueden caminar por, por pocos eh, pasos, digamos. Nuestro compañero Cristian Acuña compartió su columna habitual del portal InfoHuella.com con toda la actualidad del Oeste Pampeano. Hoy presentó la historia de Jessie Roca, una árbitra asistente que se desempeña en el Oeste. En Victorica Jessie Roca es la árbitra oesteña. Empezó a jugar al fútbol cuando tenía 7 años en lo que se llamaba el CAFIC Victorica y eh, ahora hizo el curso para árbitra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 como árbitra. Radioquermes.com